Hoy, a 12 años, nos encontramos con que esa lucha que se llevó aquel 26 de junio por mejoras salariales, de trabajo, base de desocupación, un salario digno para todos, hoy están totalmente vigentes. Hoy los trabajadores ocupados y desocupados Seguimos en las calles reclamando un salario digno igual a la canasta familiar. Porque nuestros hijos tienen derecho a tener una vida digna. 12 años donde nos encontramos con que las causas siguen estando con la misma impunidad. Nos encontramos a 12 años con que Milani... ...asumió como Jefe de las Fuerzas Armadas. Nos encontramos con que De la Rúa... ...fue absuelto por, la, por las causas del 19-20 de diciembre. Nos encontramos con un gobierno... ...que sigue manteniendo un doble discurso de derechos humanos... ...y manteniendo vigente y muy latente... ...en medio de todos nosotros la impunidad... Nos quieren callar la boca, poniéndonos leyes antiterroristas y antipiquetes. Nunca vamos a pedir permiso para reclamar justicia. Nunca le vamos a pedir a ningún gobierno de turno que nos diga cuándo tenemos que salir a la calle a luchar. Tenemos derecho. somos luchadores, somos trabajadores. Y buscamos un futuro mejor para toda nuestra familia. Hoy por nuestros hijos, mañana por nuestros nietos.